poco las tardes se van haciendo más largas. La claridad permite ver con mayor detalle los movimientos y las figuras de los que llegan o regresan. Esteban lo percibe, dejándose llevar por la geometría propia de la ciudad, sentado en la vereda de una casa reciclada en bar extraviando sus ojos pequeños. Dos palomas merodean en la calle y levantan vuelo justo antes que un auto la envista. En ese zigzagueo de vehículos, Esteban piensa. Los autos conducen personas como las personas conducen su cuerpo. Se sorprende entre los últimos trinos del día por algún detalle o elemento cotidiano, como si fuese la primera vez que lo viera. Esta vez es la recurrencia de ciclistas lo que les llama la atención, llevando rápido los más diversos pedidos de comidas a domicilios extraños. Pedalean sin pausa con su pequeña carga atrás, envuelta en un cuadrado para las dimensiones de una o dos milanesas o varios pedazos de tartas. Sea en ciudades con bicisendas prolijas o con ariscos maceteros, van haciendo fintas, despuntando las luces de los semáforos con bocinas de fondo. Las motos siguen andando y ya no son novedad, como ya no lo son los colectivos lisos. Los corsa como taxis y los remises. Extraño domo urbano donde el peatón juega con sus piernas en el paño gris ...qué color de carrocería le dará paso. El próximo modelo que pase frente a Esteban... ...seguro será uno de tres puertas con color claro. Solitario juego de adivinancia para matar el rato. Pariente cercano, del de jugarse a par o impar... ...la terminación de una patente. Un locutor de radio... ...supo comentar un verso e inmortalizarlo en una canción grabada Lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología El hombre no Siempre es el mismo La tecnología y la precarización laboral agrega Leopoldo apurando el último trago de una pinta amarga con nombre de gentilicio europeo pero dicho en inglés Otro día terminado coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología el hombre no, siempre es el mismo el tiempo pasa nos vamos poniendo tecnos el amor no lo reflejo Como j'aime en cada conversación cada beso cada abrazo si antes me een un <risas> pedazo de razón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 Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ojo de Way número 11, aquí en el aire de Radio Nauta. Eh, bueno, disfrutando un poco sin estar tanto con la lana encima, caminando un poco más eh, suelto, viendo cómo se prepara la ciudad para diferentes acontecimientos que eh, sucederán y que bueno tienen a muchas compañeras en, en vilo y organizando de aquí para allá logísticas. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Qué tal, Matías? Saluda a los oyentes de Radionauta. Estamos compartiendo un nuevo, un nuevo martes aquí. Los días se hacen más largos, como sí. apuntaba ahí la viñeta introductoria a un nuevo episodio de Ojo de Buey. Y bueno, ya viniendo aquí por Avenida 60 había como un movimiento, como cierta expectativa, cierta, cierta vigilia, organización, podemos decir. Así que aquí estamos para compartir una hora con cosas que suceden aquí en la ciudad. Y algunas cosas que van a estar sucediendo a escasos kilómetros de, de, nuestra, de nuestra ciudad. Así que eso va un poco, estamos muy misteriosos. Sí. Venimos como con, con recato. Exactamente. Que sucede en otra ciudad, pero que involucra a personas que viven en esta ciudad de La Plata. El programa de hoy dedicaremos a hablar en la segunda parte yendo de atrás para adelante de Camarón de la Isla un personaje que siempre o cada tanto ha sido tema de conversación con una gran amiga con Nacha quien a veces ha colaborado en la grabación de las viñetas así que espero esté escuchando para disfrutar en la segunda parte del programa sobre una fugaz biografía y comentario eh, que bueno preparamos para el día de la fecha y a continuación vamos o sea, a continuación de este bloque ¿no? A continuación, claro, claro. De, eh, hablaremos con Ramón Tarruela, quien será de, uno de los delegados en la ciudad cultural Conex, allí en Buenos Aires, en capital federal, del viernes al domingo de una feria de editores. Así es, es la séptima edición de la feria de editores, una feria que fue creciendo a contramano quizás podemos decir de la situación sí. eh, económica y social, se fue haciendo más grande, y en esta ocasión hay 250 editoriales, 250 editoriales, no solamente de Argentina, sino también de Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, México y España, que se van a dar cita allí por tres días, en el Centro Cultural Conex, en Capital Federal, así que vamos a hablar un poco, Mil Botellas, que es la... La editorial de la cual forma parte Ramón Tarruela va a tener su stand. También ha estado en otras ediciones de la Feria de Editores. Así que va a servir un poco para, para comentar cómo se viene esta feria. Hacer un poco una breve retrospectiva y un, algo de lo que también hoy salió publicado en Página 12. Alguna nota cómo se está haciendo como un espacio de resistencia también esta serie de, de encuentros editoriales eh, en este contexto. Estas son las cartas, están sobre la mesa. Tamara Camparo en los controles técnicos disparará ahora de Pérez, libros y gente. Comunicate al 451 6917, ojo de buey, en Radionauta. Yeah.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 Segundo bloque, aquí en Ojo de Buey, anticipábamos que sobre desde el viernes y hasta el domingo se dará la séptima edición de la Feria de Editores en la ciudad cultural Conex, esto es en Sarmiento 3131 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, allí editor, editoriales y sus respectivos representantes legales o no, estarán presentes allí con diferentes stands, y desde la ciudad de La Plata tendremos a nuestro delegado, que conforma a su vez la delegación de la ciudad de La Plata, el señor Ramón Tarruela, que está en comunicación telefónica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo, cómo les va? Bien, aquí andamos un poco, bueno, para eh, adentrarnos de, a través de tu voz, que seguramente representa un poco la escena de las editoriales independientes de la ciudad de La Plata y de la región en este, en este ámbito, y también, ¿por qué no?, en los preparativos de esta séptima feria de, de editores. Uh -huh. eh, bueno, yo no sé si mi editorial representa al, al, a la cantidad de editoriales de La Plata. Eh, son, la verdad que no, no sé, no, no me animaría a decirlo, pero bueno, sí... Mi Botella representa, sí creo, un colectivo de editoriales eh, las llamadas independientes que, que bueno, que, que vienen hace rato, venimos hace rato trabajando y que ya no es una, no es un fenómeno, no es algo, digamos, momentáneo, sino que yo creo que, bueno, que muchas de ellas eh, llegaron para, para quedarse y para conformar también un nuevo espacio, una nueva, un nuevo espacio dentro de lo que es el mundo editorial, ¿no? Por eso que ya no es este ya no es la novedad, digamos, ¿no? esta, esta cuestión de las historias independientes, sino que es algo que ya, más allá de que, bueno, que después sobrevivan todas las que aparecieron, eso ya es otra cuestión, pero bueno, sí creo que, que estamos ahí conformando un espacio que ya es mucho más que, que, que, que, que eso, que es justamente la, la, lo, lo novedoso de un momento histórico de una, o de unas ganas de editar, ¿no? me parece que hay algo más ahí. Ramón, ¿qué tal? Mauro te saluda. Quería comentarte en, en relación a la, a la Feria de Editores. Esta va a ser la séptima edición. Se inició allá en el año 2013 en, en La Tribu, si no me equivoco, allí en, en Palermo. y si en, en pocos minutos se puede resumir eh, el, el recorrido de la Feria, cómo se llega a esta edición 2018 con un número que habla de 250 editoriales. Cómo ha sido a nivel del crecimiento del evento y a nivel también de la repercusión, si era posible o al menos en aquel año pensar en, en, este, en este recorrido. Sí, eh, tal cual empezó en la FM La Tribu. En FM La Tribu tiene un espacio ahí bastante grande eh, ahí al, al inicio, digamos, antes de los estudios donde se hacen presentaciones, incluso recitales y bueno empezó haciendo una una feria de, de editoriales, eh, le pusieron feria de editores porque, bueno, yo creo que tendrá algún sentido eso, eso lo, lo, y eso lo empezó a organizar este la editorial Godot, ediciones Godot, en el 2013. Yo participé con Mil Botellas desde el inicio, primer, desde, la primera edito, desde la primera edición, y siempre fue algo distinto, se notaba que era algo distinto, era la primera, una de las primeras ferias convocantes, ¿no? convocantes me refiero, digamos, a, a que eran que iban realmente editoriales independientes, había una organización bastante particular, por ejemplo, recuerdo, hasta, hasta generando conflictos eso, no recuerdo por ejemplo que vos tenías que anotar, tenías que eh, confirmar, eh, tenías que, bueno, tenías que ahí este, anotar, digamos, en una una planilla antes, era toda una cuestión, por más que, que el espacio era chico y todo eso, era, era muy, estaba muy organizado, muy seriamente organizado, te daban un lugar, vos tienes un lugar ya determinado, bueno. Y eso fue creciendo, yo recuerdo, incluso mira, la última el, el, el, último, el, último, el último se hizo en, en FM la tribu, se hizo en un lugar, eh, perdón, se hizo en, en FM la tribu, pero se fue bastante floja, fue en, me acuerdo que fue en el verano, fue en, en, en febrero, por ahí, pero muy floja la feria. ¿eh? Sí. Y ellos ya estaban, los chicos de hoy ya estaban decididos a hacer algo más grande ese mismo año, que fue finalmente la primera edición grande que fue en el, ahora, el Centro Jorge ahí en, eh, no, no sé si se llama así, pero es ahí en la calle Jorge Newbury, y eso es, creo que, no sé si colegial, es Palermo, bueno. Una feria que fue impresionante, impresionante, con mucha difusión, eh, ...ya se pagaba un dinero, ya para, para el stand tenés que pagar algún dinero un poquito más, o sea, más... ...un poquito más caro, lo cual significaba mayor infraestructura... ...y esa fue la primer gran feria que se armó, digamos, este, en un lugar muy grande... ...mucho más grande, y donde saltó FM La Tribu a este lugar... ...y lo que contaba recién es que justamente la última que se hace en FM La Tribu... ...fue una feria, eh, fue una feria no, no fue una buena feria, sí. eh, fue una feria bastante floja... Incluso todos estábamos medio, que yo no, asombrados porque venía muy bien, pero bueno, evidentemente te, ellos tenían, los chicos de Godot tenían muy claro, digamos, que, que eso iba a funcionar. Y bueno, a pesar de eso, que se fue en febrero, se siguió la organización y bueno, y en, creo que fue en septiembre, no me acuerdo, en, no me creo, en noviembre, no me acuerdo qué fue, fue la feria de editores editores, el gran salto, que bueno, este, fue, fue muchísima, pero muchísima gente. Ramón, también eh, como parte de, de Mil Botellas te, te ha tocado y, y seguís recorriendo ferias en, en distintos lugares eh, de la provincia, distintas ciudades. En, en este caso particular, la Feria de Editores, ¿qué te parece qué diferencias puede tener ya como un evento consolidado con otras ferias en cuanto a, a la instalación, en cuanto al público, también en, en un contexto también recesivo, digamos, cuál es... ¿Crees la, lo que lo pueda hacer distintivo a una cita editorial como esta? Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, tal cual. Lo que pasa es que está este tipo de ferias, como también otras ferias que, que en el mismo, digamos, con la misma organización, por ejemplo, la feria que hacen acá los chicos, que es una continuación, ¿no? Acá los chicos de Malicia, acá en La Plata, en diciembre, que es una continuación de, de la feria de, de, de, que se hace en Buenos Aires, eh, lo, eh, la gente, digamos, que va ahí ya, va predispuesta a encontrar y a buscar materiales de editoriales independientes. De hecho, muchas veces la gente ya sabe, ya te dice, che, quiero tal título, o está predispuesta, digamos, a, a ver autores nuevos, a comprar, digamos, eh, materiales de editoriales independientes. Va, va en busca, digamos, de, de ese material. Eh, por eso son muy buenas ferias, digamos, a ningún editorial, ningún editorial puede decir que le, le haya ido mal en estas ferias, digamos, ¿no? Y eso me parece que es distinto, es un público distinto. Quizá la feria que te puede encontrar en otros lugares, como yo voy mucho a, a algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, o, o, o de provincias, yo he ido a Entre Ríos, bueno, a Río Negro, ahora a La Pampa, voy a ir en, a principios de, de, de octubre. Es distinto, la gente ahí ya está un poco más, este, está más predispuesta, eh, está, digamos, a ver, eh, va a la, a la feria, pero de alguna manera... No, es, no, no espera o no esperaba encontrarse, por ejemplo, con, con, con títulos de editorial independientes con, con, no sé, con autores quizá no del todo conocidos, autores nuevos o material distinto. Es, es, es otro trabajo. De alguna manera vos tenés que, que ofrecer, tenés que, que, que ofrecer el, el, el material ahí en, en estas ferias, eh, del interior o, o estas ferias digamos, más convencionales porque bueno obviamente la gente insisto ¿no? no no posiblemente no conozca tu catálogo acá en este caso no ya es, es otro otro el público es un público muy porteño también no eso vamos a, a aclararlo también la cuestión federal ahí digamos no no no está del todo presente pero bueno es lo que hay y, y por otra parte la verdad que nos este La verdad que es algo es algo completamente novedoso porque realmente es es es llamativo cómo la gente cómo eh, las personas que van a estas ferias el 80 90 eh, está predispuesta digamos a encontrarse y a buscar a llevarse material nuevo y eso es algo que eh, me parece que hace una diferencia con otros con otras editoriales con otra feria, ¿no? Estamos hablando con Ramón Tarruela, quien será, eh, estará representando a la editorial Mil Botellas en la séptima edición de la Feria de Editores, que será del viernes 10 al domingo 12 en la Ciudad Cultural Conex. ¿Cómo preparás el, en esto que decís? Eh, respecto de las ferias de esta feria, la que se hace en el Conex, la que se hace aquí, la Flia, por ejemplo, o las ferias del interior. Recuerdo que en la ciudad de Pergamino, donde soy oriundo, ha habido stand de mil botellas. ¿Cómo se prepara el stand para cada una de estas eh, oportunidades, teniendo en cuenta algunas de las cosas que venís contando? Uh -huh. Sí, te, te confirmo que este año también estaré otra vez ahí en, en Pergamino. Vamos. Así que vamos a estar ahí en octubre. Eh, sí, en realidad, digamos, depende mucho de qué tipo de stand te dan. Por ejemplo, en Pergamino me <ríe> un stand enorme, así que tenía eh, material para desplegar, digamos, ¿no? Este, material para desplegar eh, a mansalva en ese sentido. Era eh, en algunas ferias, como en el caso de la de La Plata o esta, son, el stand es un poco más chico. Pensemos que, que el Conex es un lugar grande, pero le, pero bueno, son 250 hmm. editoriales, ¿no? Y en realidad bueno lo pensás en este caso es, es buena la pregunta esa porque uno por lo menos yo pienso, los, pienso la conformación de los stands totalmente diferente. Eh, en pergamino quizás lo que más expongo son los autores clásicos, los que se pueden conocer, o los policiales, que, que siempre hay en todo lugar hay lectores, lectores de policiales, ahí vamos al, salimos ahí al ataque con con, con Martín Malarro. Uh -huh. Eh, Roabastos eh, siempre lo clásico, ¿no? y después los cuentos breves de Barret, que es un libro que si bien quizá muchos no lo conocen, les interesa mucho el, el hecho de que sean cuentos cortos y, y muy variados, es un libro que, que, que yo lo vendo muy bien eh, pero bueno eh, por ejemplo, ¿qué sé yo, un ejemplo la novedad editorial de Mil botella, que es unos cuentos de Catherine Manfield yo en el interior o en, la, o en, el, o en, en, los, en los lugares de la provincia de Buenos Aires o, o en provincias Bueno, en la Feria de Provincias, eh, si bien salió ahora, por ejemplo, yo fui a Lincoln y a Anderson y se vendió poco. Eh, no es muy conocida. Este libro de Catherine Manfield yo estoy seguro que acá en la, fe, en la Feria de Editores va a ser uno que más voy a vender, digamos. Entonces ahí yo lo que expongo es a la, a, la, a la vista, por ejemplo, de Catherine Manfield, por ejemplo, autores nuevos como acá sobre Bruno Petroni y después los clásicos también. Lo que pasa es que acá tenés un público quizá un poco más... Este, eh, digamos que ha profundizado, ¿no? está más más este. Eh, está más, eh, conoce mucho más, digamos, a, a, Es decir, supera de alguna manera eh, al, al clásico, si va un poquito más, quizás Robaste lo conoce, Tizón lo conoce, Isola Blight lo conoce, pero bueno, también posiblemente conozca, no sé, a Banasco, a Barret uh -huh. o Catherine Manfield, y, y después bueno, los autores nuevos, eso también es algo que es muy llamativo como esta feria de editores se, se, se compra ¿no? ese tipo de material. Y eso sí, lo, lo, vas, lo vas pensando más o menos en base a, a, a, al público que tenés. Eso, por supuesto que, que no siempre uno es del todo eficaz en ese tipo de cosas, ¿no? Este, obviamente muchas veces le pifiás, a veces, qué sé yo, no sé, hay autores que, que, que no lo pones del todo y de repente, qué sé yo, no sé, vendés todo lo que te llevaste, qué sé yo. Eh, sí. Eso, bueno, siempre hay lugar para la sorpresa y para, para, eh, para la innovación en este tipo de lugares. Pero en realidad sí, yo pienso bastante, ¿no?, a la hora de armar el stand, sobre todo qué libros expongo más, qué libros los, los, los, los, este, eh, los muestro más, pero bueno, para, para, para justamente pensando un poco en ese, en ese público. Lo bueno que tiene esta fe, esa feria de editores es eso, ¿no? Y por otra parte eso también es muy interesante, te das cuenta de la predisposición muchas veces de las personas que van, que se acercan, que miran cada uno de los títulos, que lo levantan, que les llama la atención la tapa, miran muchas veces la tapa, eso... Eh, eh, digamos seis personas que bueno evidentemente tienen un, ya un bagaje un poco mayor que no en, en, en el en la lectura y eso hace mucho más fácil todo digamos precisamente hablamos de matrimonio a la mod y otros cuentos de Katherine Manfield que es en su lomo lleva el número 18 uh -huh. de de los de las ediciones de, de mil botellas 18, vos me corregirás, Ramón, si, eh, sin incluir los, la, los de la colección Brindis. Exactamente. Eh, así que serían 20 y pico ya. 20, eh, el otro día en la, en la, en la otra página me pusieron la misma pregunta y, y, y, 24, y ahora también. 24, 26. 24 y 25 con el de Tizón. Ahí estamos. Claro, 25 el de Tizón en... que es una pertenece a la colección Varietales, que es la colección de ensayos y relatos. Bueno, eso Así que son, hay, hay, hay material para allá, sí. en 10 años también y, y un poco más. Y hoy también para ya ir cerrando la entrevista, en la nota que salió, que hizo Silvina Freira en página 12, comentabas de cómo lo que hay que hacer en este contexto es provocar desde la edición de libros. Eh, queríamos comentarte o preguntarte cómo sería esa idea si querés explayarte un poco más sobre, sobre esa idea, teniendo en cuenta que cada libro es una cada edición del libro es una decisión política y una toma de, de una postura también una, una forma de testimoniar y una, una, un compromiso editorial y político también Sí, tal cual, es eh, lo que dijiste vos, yo lo que decía un poco en la, la entrevista, en la, la pregunta de Silvina venía, decía bueno si editaron un, un, un gesto político y, y bueno, que se hacía en este momento de crisis, ¿no? Una crisis que, que nadie puede negar en todos los ámbitos pero en el, el ámbito literario está, es mucho más notorio eh, no sé si es mucho más notorio, pero bueno es, es notorio, eh, nadie, nadie, lo, nadie se puede, lo puede negar, ni las literales grandes ni las editoriales independientes, nadie y yo creo que, que en realidad lo que sea es lo que me parece es que lo que no hay que hacer lo que, lo que no pienso la respuesta por la negativa es este... Eh, es eh, retroceder, me parece que en este momento hay que, hay que seguir, hay que, hay que ver de qué manera este, se, sigue, se sigue trabajando, por su momento no de la misma manera, pero se sigue trabajando, se sigue editando, se sigue escribiendo, bueno, ustedes con este programa que, que, que arrancaron este año, es decir, seguir con proyectos, seguir adelante, porque lo que quiere el neoliberalismo es un vacío, pero no vacío solamente del Estado, no solamente un vacío en el poder adquisitivo de la gente, un vacío existencial, yo creo que que la idea del neoliberalismo, el neoliberalismo no es solamente vaciar al estado y, y, que, y que digamos que, que la inversión pública pase a llamarse gasto público sino también es es vaciar de contenido a todo tipo de, de, de este de evento no de, de, de situaciones de, de hecho sí. eh, no es casualidad que los billetes pasen no a, a de próceres eh, discutibles o no digamos a, a animales eh, se pase, digamos, a no hablar más de historia es decir, muchas cosas, creo que el, el vacío eh, entonces frente a eso uno tiene que, que llenarlo, que llenarlo con contenido ¿no? el, el vacío neoliberal uno tiene que llenar con contenido y creo que en ese sentido editar, en el caso mío, en el caso de escribir también no este, eh, tiene que ser la, la, la herramienta, digamos con la cual uno seguir para adelante ¿cómo se sigue? es un tema muy complicado, sin duda eh, pero bueno, hay que seguir, no sí. sé eso es lo que yo decía en la nota y, y y ver de qué manera, en el caso de las historias las series tiradas más chicas eh, buscar de qué manera uno puede seguir con ciertos mmm, no sé, planes editoriales como para no caerse eh, bueno eh, ver de, de, de qué manera, qué sé yo eh, pero bueno, me parece sí que, que, que, que hay que hay que ganar, digamos, hay que insisto, ¿no? cubrir esos espacios con, con contenido y que el contenido sea nuestro ¿no? sea, sea de los proyectos alternativos sea de la calle mañana con, con con la marcha multitudinaria que va a hacer por por, por la ley eh, bueno todo lo que lo que todo lo que signifique contenido que signifique palabra eh, una palabra escrita una palabra un grito lo que sea pero me parece que eso es lo que nosotros hoy tenemos que hacer y, y hay que avanzar por ese lado no por lo pronto como vos mencionabas mañana en en el senado en, en capital federal y también a partir del viernes sábado y domingo en este caso Lo, lo graficaban como un lugar de encuentro, de, de resistencia cultural, de fraternidad y de, de respiro también, un lugar grato de encuentro, va a tener lugar la séptima edición de la Feria de Editores, que tendrá aquí de la Ciudad de la Plata mil botellas estamos dialogando ya para, para saludarlo junto con Ramón Tarruela, va a tener también la presencia de Malicia, de Club Gem, de Barba de Abejas, de M y de Pixel, son seis los sellos de la ciudad de La Plata, así que Ramón te estamos agradeciendo y muy pronto cuando haya un nuevo lanzamiento de Mil Botellas te, te invitamos también para compartir otra conversación, bueno y también paso el chivo, espero que en breve también este si tienen ganas este charlar de mi primer libro de cuentos que sale este año también creo que Está todo en marcha con eso, así que bueno, eso, en este momento que, que bueno, alguien, que una, otra historia, el que no sea mi se anime a, a editar un libro de cuentos, un libro de cuentos mío, esto es un, un evento, así que ahí también les estaré compartiendo la noticia y, y bueno, y como decía, seguir para adelante, ¿no? Así, con, todo, con toda la adversidad, pero seguir. Así es, así es Ramón, así que te saludamos y seguramente nos estaremos encontrando allí en la Ciudad Cultural Conex el fin de semana. Listo, muchas gracias Mauro y saludos a Matías. Hasta luego. Hasta luego. A las 6 de la tarde, estás escuchando Ojo de Güey. Libros, música, teatro, cine. Ojo de Güey. El viernes 10 de agosto, el ciclo Mitongo recibe a la orquesta típica de la Bidú, quienes compartirán noche con machaque tango. 10 de agosto en estación provincial 17 y 71 La Vidú y Machaque Tango el Anzuelo una vez más Siempre un ilusión Tango nuevo, Arrabalero y pulenta pulenta Orquesta típica La Vidú y Machaque Tango en el ciclo Mustongo Entradas en venta en Génesis Discos Estamos en la web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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Estamos en Ojo de Wey, transmitiendo en el aire de Radio Nauta, recién escuchábamos junto a la tanda de, de la emisora, un aviso parroquial que nos mandó por mail el señor Nacho Villabona, a quien le mandamos un, un saludo, y también hablando de novedades, siendo una orquesta típica que viene al ciclo Mistongo también hay novedades discográficas, y déjame Mauro presentar eh, a Super Nadie, que presentará su EP un nuevo material discográfico como si existiera el perdón el sábado 18 de agosto junto a Guillermo Coda de Peligrosos Gorriones en 11 entre 59 y 60 Lugosi Bar la semana que viene estaremos Dando nuevamente el anuncio Pero para que ya vaya quedando frutando en el aire 18 agosto, bárbaro Así que estamos aquí Estamos aquí, sí. el martes que viene También vamos a, a estar recordando Recurrando esta Así que nos quedan unos minutos Del estribo Para sí. meternos un poco a comentar Algún lanzamiento audiovisual el ojo, Abrimos el ojo de buey Para que puedan acercarse Ha sido estrenado el primero de junio, tiene dos meses y algo, un documental basado en la vida de Camarón de la Isla es músico español, uh -huh. un podemos decir, referente, lo ubicamos dentro del flamenco. Así es. Como género flamenco y revolución, precisamente se llama el documental que dirigió Alexis Morante y puede verse en la más conocida de las plataformas digitales, esa, esa idea puesto ahí a, a buscar, a explorar, aparece como novedad y precisamente es un documental que está basado en José Monje Cruz, alias Camarón, ...quien nació en 1950 en Cádiz... ...y falleció muy joven en el 92 en, en Barcelona... ...y este documental con el guión es de Raúl Santos... ...se vale, eh, la televisión española tiene un grandioso archivo... ...uno puede de hecho encontrar en el en mismo explorando... Uh -huh. ...bastantes piezas, bastantes materiales... ...y en este caso está usado el material de, de archivo... ...también hay algunas animaciones realizadas... ...y algunas filmaciones de animales, de hecho el, el, la primera imagen uno pare, parecieran si no, no sabe qué está viendo podría parecer un documental, un, un documental de, de, de National Geographic... ...pero no, están con, con otro tratamiento y enseguida da paso a, a, una, a una voz en off que va contando los pormenores de la vida de Camarón de la Isla desde su nacimiento... Hasta después todo lo que fue su, su formación y su influencia en, en el género, digamos, en el flamenco. La voz en off es de Juan Diego, que es un actor español muy, uh -huh. muy conocido. Y bueno, lo que tiene es, son estos recursos que mencionaba antes. No usa entrevistas como esta, esta cuestión de entrevistas de evocación, por así decirlo, o a, o a, a familiares o a conocidos, sí. sino que el principal elemento que usa la, la narración es la voz en off de, de Juan Diego mezclado con piezas musicales, las cuales aparecen muy bien identificadas, que eso es un detalle que nosotros quizás le hemos comentado cuando no aparece quizás identificado, uno que es medio fanático de, sí. de las de la música y de, de conocer qué está sonando. Siempre valora o celebra que se mencione Exactamente. Que, de, quién es el que interpreta o qué canción se está escuchando. Y en este caso es muy, muy, muy bien usado ese recurso. Cada, cada música aparece identificada. El director, eh, ahí revisando entrevistas recientes, uh -huh. tomó como inspiración un documental sobre los Doors. Quizás Ajá, mirá qué bueno. When You Are Strange, donde Johnny Depp es el que comenta un poco la vida de Jim Morrison. Precisamente quizás sobre la figura de, de camarón de la isla hay como una cuestión de cierta eh, mitología, digamos, una imagen muy, muy fuerte que quizás en vida no... No ha sido muy criticado por los que eran más puristas de, del género flamenco. Ha hecho discos. Hoy nos vamos a ir de, de este comentario escuchando algunas piezas de, de uno de sus discos más, más discutidos, digamos. Y que realmente fue todo una, un cimbronazo en, en la discografía y en el género flamenco. Es un disco del año 79 llamado La leyenda del tiempo donde ya estaba ahí Tomatito, Raimundo Amador, Kiko Veneno, figuras que luego tendrían su, su carrera propia. Pero siempre la, la incorporación me viene un poco a la cabeza lo que hablábamos la semana pasada de, de Rovira. Uh -huh. o siempre como la experimentación, un poco la, la incorporación de instrumentos ajenos al género, genera como cierta... Eh, es chocante a, a primera oída y quizás lo más, los más conservadores o los más ortodoxos sí. es criticado, digamos, genera esas reacciones críticas. En este caso bastaba que haya un bajo eléctrico, por ejemplo, para que más de uno se pregunte si lo que estaba haciendo Camarón de la Isla era o no flamenco. El flamenco es una disciplina que aquí en el Oro de Vázquez se ofrece, se comparte desde la danza, así como otros lugares que tienen a la danza como... Bueno, como sitio de exploración de esta música, conozco no a muchas, sino a algunas bailadoras, pero pocos, eh, pocas personas que toquen el, el flamenco, quizás esto es una limitación propia, pero también interpreto que es una una ejecución bastante particular respecto de la guitarra, de la guitarra española y del tempo para bueno, sacudir la, eh, las cuerdas. Ahí en los tablados exactamente es otro, otro, otro escenario de, de esta danza que se sigue, como bien vos decías, se sigue practicando, sigue generando eh, estas, estas interpretaciones y ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el Ajá. año 2010 el flamenco. Brevemente está Camarón, Flamenco y Revolución, precisamente un documental que su realizador Alexis Morante hablaba de este recurso de la voz en off como cierto tono sentencioso, como para no dudar, de una historia, en este caso la de Camarón de la Isla, que fue el, eh, uno de ocho hermanos, ahí como decíamos que naciera allí en Cádiz, y también fue aceptado, digamos, generó interés desde la universidad también y desde los sectores más marginales o los bajo fondos. Ahí en el documental aparece desde su nacimiento hasta el año 50, los 60, los 70, como se da también ese quiebre o ese, esa bisagra entre, entre décadas, cuando sus discos se vendían a un ritmo lento, pero uh -huh. su figura era, era muy conocida, también está su, su relación con la heroína, que fue una, una adicción que lo, lo marcó, digamos. Para, para lo que fueron su, sus últimos años y cómo se fue convirtiendo en, en ícono antes de, de su muerte, que sucedió en el año 92 a los 41 años de, de un cáncer de pulmón en una Barcelona que por aquel entonces estaba atenta o estaba sacudida por los Juegos Olímpicos de aquel entonces, que fueron, le han cambiado la, la cara y muchos hablan de cómo Barcelona fue una antes y otra después de aquel gran... Gran inversión inmobiliaria uh -huh. y, y, y, y de todo tipo, como siempre se suelen hacer cuando, cuando este tipo de eventos deportivos mundiales, se suelen convertir las ciudades en grandes vidrieras. Así que, que está Camarón, Flamenco y Revolución para ver. Recomendada. Dos horas prácticamente, una hora cincuenta, pero bueno, si uno ingresa en el relato, quizás lo de la voz en off suele ser un recurso bastante Impone presencia. Uh -huh. Si uno lo, lo asimila, si uno le da tiempo, va, va, va dejándose llevar y va, va llevándose por la narración. Así que qué mejor de, para cerrar este breve comentario escuchando de La leyenda del tiempo, que fue ese disco editado en el año 79, un disco que muchos devolvían porque veían que, creían que no era de camarón, que no era flamenco, sino que era música de extraterrestres. Epa. Por aquel entonces, Camarón de la Isla declaraba, luego de la edición de este disco, que no pensaba en lo que, lo que iban a decir. Decía: cuando hago un disco no pienso en lo que van a decir, porque yo sé que de momento no lo van a entender. Tiene un cierto tiempo para que lo entiendan. Mencionaba Camarón de la Isla haciendo referencia, en este caso particular, a este disco, La Leyenda del Tiempo, el cual vamos a escuchar ahora una de sus canciones.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 de way, fíjate qué pasa. Últimos instantes, la coda de Ojo de Way. Bueno, para mandar el saludo a nuestros amigos de Fuse que nos prestan aquí la, la cortina del final. Escuchamos Tarara. Tarara, tarara. Allí de camarón de, camarón de la Isla. Camarón de la Isla. Flamenco progresivo, ¿puede ser? Sí, puede ser. Puede, le ponemos ese rótulo, año sí. 79, también un año muy, muy dado a, a esas. Había algún sintetizador, por ahí esas cruces. Así que bueno, una recomendación, un, un, algo audiovisual para, para comentar. Sí, bueno, hemos llegado hasta aquí. Eh, gracias a Tamara por estar allí en los controles. Mauro, nos estaremos encontrando el próximo martes a partir de la hora 17 aquí en la FM 106.3 Radio Nauta. Así es, Matías, saludos. Lo dejamos con a la vuelta a, de 18 a 19. Hasta el martes. Serás la